Maraceli González, Valeria Lincho, Patricia Sosa, Mónica Ayos o Barreto Yolki, y David el Sí, has elegido bien Esto es Amaral haciendo la noche de música linda, lenta y bonita y divertida Para bailar en casa y para disfrutar Porque la noche en Yolki, Palk no tiene límites cuando paro hoy no está Sabe que algún día llegará. Uh, no tiene maldad y sus amigos creen que pronto volverá. La vida en la pequeña aldea, trabajando por la tierra, le empezaba a marchitar y se ha marchado sin maletas. Con la cabeza llena, ver historias que inventa. Mm, sabe a dónde va, pero si sí sabe que algún día llegará. Mm, mm, no tiene maldad, y sus amigos creen que pronto. Volverá. A saber, Eh no, pone cortina. Ahí está, después lo presento. Perdón, fue mi culpa, fue mi sorpresa porque generalmente viene la cortina, ¿viste? No sé si es torpe, torpeza. Bien, bien, seguimos haciendo mierda la selección musical de, de Parodi con gente que habla solamente castellano porque castellano es un idioma valedero que se pueden hacer canciones pese a que mucha gente no cree que sé yo, algunos dicen con la rima otra vez con el talento que no se puede hacer música en castellano pero en fin, la realidad es que hay músicos acá que no solamente eh, hacen la música que le gusta pero Parodi sino hacen la música que le gusta a otra persona que no es Parodi en este caso vamos a hablar así como Parodi siempre tira Datos de banda, yo voy a tratar de imitarlo, pero voy diciendo que eh, Miranda tiene nuevo disco, ¿no es cierto? Billy? Sí, Billy, sí, para hoy. Digo, ay, ya no puedo, son demasiado personajes. Tiene nuevo disco y lo está promocionando por todos lados Así que si cambias de canal seguramente van a aparecer a Esa gente loca que no se sabe si son putos Que no son putos, que se hacen los putos Que son felices, que capaz que son todos personajes Inventados como tantos otros personajes Pero la cuestión es que estos personajes Andan de programa en programa, yo lo vi en un programa deportivo Que no sé qué hacían ahí Presentando el nuevo disco que se llama El disco de tu corazón Esa cosa ya a esta altura un poquito por ahí Un poquito demasiado cursi Pero ellos vienen representando esa rama Del pop musical pop Popmelan rock pop, qué sé yo, qué otra cosa entonces colaboraron en este disco mucha gente conocida entre ellas la niña esa medio hippie, medio ranchera, medio mexicanota, medio guapetona llamada Julieta Venegas, de la cual vamos a hablar más adelante porque si para hoy no viene este programa va a ser así bien latino, latino, latino, latinoso chocolatino va a ser así que se van a tener que joder bastante, seguramente mucha gente Que, ...que me conoce estará diciendo... Billy se está deschavetando de lo lindo... ...por eso vamos a escuchar el disco ese... ...que está presentando por todos lados... ...y que seguramente va a aparecer en Rosario... ...estamos esperando que venga Miranda... ...no sé si yo, pero tal vez mucha gente sí ...Miranda, haciendo perfecto... ...creo que era así, con Julieta Venea... ...así que vamos a escucharlo a partir de ahora... ...en este instante y ponemos suspenso... ...porque... Wow. Verdad, ...suspenso Miranda... Współpracujemy w mi, momencie, gdybyśmy nie mogli entendí, que no ta sama, to była sama miła, to No me miła, to była nuestra amistad. to no me sama ya to más da. Éramos tan buenos amigos hasta hoy. Que yo probé tu desempeño en el amor, me aproveché de que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando, y te agarré a pesar de saber que estaba todo mal. Lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando. Con solo tú no necesito más. Te adoraría lo que dure la eternidad. Me estar perfecta para, perfecto para, perfecto para mí, mi amor cambiar, eres mi amiga eres mi mujer, debes ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé. El tiempo se la amor nos tiene de re. Seré tu eterna enamorada y te aseguro que todas las noches te amaré. Éramos tan buenos amigos hasta hoy que yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto. Tuviste dejando que y agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, no continuamos hasta juntos terminar, cuando caímos en lo que estaba pasando, peseguí besando, y solo tú no necesito más te adoraría lo que adorar y a la Alguien. Me mucho que Cuba sea declarada patrimonio mundial por la UNESCO, así preservamos la extinción al comunismo. lindas ideas para un mañana mejor. Sería mucho que el grupo de los 8 sean 10, así pueden organizar sí. también un fútbol 5. Yonki Paddy, lindas ideas para un mañana mejor. No, kick me out, kick me out I don't want to hear you. Kick me out, kick me out I don't want to hear ya I don't want to hear your Fake out of San Francisco Echo through the air There's a few faces At the back home Wishing they were there There's a back of sweeps, The young girl's telephone beeps Yeah, she's dashing for the exit Uh, all is down the line that you're I time I don't seem to hear you kick me out, kick me out I don't want to hear you, no, know, kick me out, kick me out Bare pieces to make you know, so all that's left Is the proof that love's not only blind but deaf Wow oh. De Suecia, no suiza, de suecos, como los que usan los holandeses, que tampoco son suizos ni suecos. Y bueno, y bueno, para hoy lo llamé y estaba me en medio de un así que. Les toca la música sueca, ustedes saben, está en su casa más allá que hemos aprendido mucho sobre Canadá cuando presentamos la música de Aquel país de Suecia sabemos poco y nada más que esos zapatos, esas cosas cada vez y los socos que son el chocolate que es lo mismo que deben tener los suizos porque hace frío y comen esas cosas. Entonces vamos a presentar una música. Kevin, who the hell are the fucking Love Kevin, you are asking you home, o sea que se preguntarán quiénes son los Love Kevin, Love Kevin en base no a lo que se trata con respecto a cómo se llaman. ...parece el amor de Kevin... ...Kevin, ¿quién es? el personaje que nos hiciera enternecer... ...en esa increíble comedia que era... Home Alone... Home Alone viene a ser conocida en este país... ...como solo en casa... ...o mejor dicho, mi pobre angelito... ...que es rubio, como todos los suecos son... ...son bastante rubios... ...la bandera de ese país... Es, ...misma tiene, ¿no? ...unas rayitas amarillas representando la rubies... ...que suelen tener la gente que ve ahí... ...entonces, de lo Kevin Tú eres una banda realmente ignota en el mundo del booker. Porque yo quería hacerme el canchero como lo hace Parody, pero se ve que Parody tiene una especie de Google mejor en su casa, lo cual le permite entender que The Love Kevin es una banda y encontrarse con la música, bajarse el MP3 y seguramente tener algo respecto para decir de The Love Kevin. The Love Kevin es unos tipos así grandotes fríos que deben tocar instrumentos musicales en los garages de sus casas o de reunirse en amigos y así tratar de hacer algo de música, porque en ese país como en tantos otros la música es un escape social escape social hacia dónde? no sabemos, a evitar el frío tal vez a socializarse en pequeños reductos quizás a tratar de establecer contacto con otros humanos que es más o menos lo que en todos los países se lleva la música porque dicen ese senata de que la música une y seguramente estos de Low Kevin harán música cantada en inglés lo cual no viene a tirar un poco por tierra aquello de que cada país tiene su idioma y seguramente no tienen ningún lema nacional según Wikipedia Entonces, The Love Kevin, la banda que solo aparece en el Google haciendo cita a las FM Que quiere dar más información, que es una página que habla sobre música Pero no dice demasiado, así que vamos a aprender ¿Quién de carajos son The Love Kevin? Una banda de Suecia Ahí vamos a escuchar a esos rubios que esperemos que sean todos machotes. We'll la producción de Jolki Palki se automedica. semanas una entrevista a Sinipo en Yolki Palki El que de Nachito Es ya Un rito Un Yolkipalki. El, el de Nachito Es ya un rito Ven, el gran mito Chito en Chalky Parki. Ahora sí, ha vuelto la autoridad. Yo ni quiero saber qué es lo que pasó aquí en Chalky Parki durante mi ausencia. No vamos a hacer la música que me gusta a mí porque fueron los tres las tres primeras sí, horas. Está, está, está todo guardado, está todo archivado. Mañana escucharé y seguramente se vendrá alguna represalia. Pero bueno, está en línea, online. Nacho, ¿es ¿Qué cierto? Hace viaje, ¿Cómo andan? <risa> ¿Cómo va? ¿Estás enfermo? Estoy... Yo diría que más que enfermo estoy a punto de cruzar la línea que me ve la, el gran misterio. Está ahí, ya lo puedes ver a Cobain, del otro lado. Sí, sí, puedo ver incluso a gente más talentosa. <risa> ¿Quién, por ejemplo? Y qué sé yo, Liza Minelli. <risa> Pero Liza Minelli está viva, Nacho. ¿Pero está del otro lado? Bueno. Era la manera de decir <risa> Está bien Bueno ¿Cómo el loco? Uy, a ver, pará, tosé, tosé bien al micrófono ¿Cómo se escuchó? Se escuchó bárbaro Ahora cada vez que hablo por teléfono me voy a volver a contagiar ¿Qué tenés, llaman, ¿Qué tenés, Nacho? ¿Qué tenés? Describínoslo tu tengo... condición médica ¿Mononucleosis? Tengo, eh, no, tengo una angina con placa Sí. Eso, eso digamos es lo básico claro, si sí, eso de base sí. para arrancar arrancamos de entrada con una angina con plata uh, plato principal eso es lo principal digamos ah, y eso bien. viene siempre acompañado de una fiebrita bien que, que en mi caso digo que se fue al carajo <risa> y, y nada, y ayer eh, estuve con el 40 grados de fiebre redondeando 40 y medio fue el pico Eh, que no me lo puedo bajar con nadie me tienen que inyectar un poco dos ampollas en el culo que para nada no, menos, oye, para nada yo, menos no. sí. una anécdota muy graciosa es que yo, tipo para bajarme a fuego, me había bañado y me había bañado rápido sí. y me había venido al cuarto, después llegó el doctor y me tomó una inyección, se di cuenta que me había puesto los calzoncillos al revés <risa> y tipo, el loco me dice, te voy una inyección y yo pensé, uy no, tengo los calzoncillos al revés <risa> esa sí. era tu preocupación tenías la, tenías la parte amarilla atrás no, ¿Cómo? ¿cómo la parte amarilla? la parte manchadita con pi atrás no, no, <risa> yo la no... <risa> tenía una ventana que daba hacia, hacia, hacia el culo digamos está bien, Nacho, está hecho un poeta, una ventana hacia el culo <risa> estoy hecho un... un sin sí, poeta, sí, esa claro. es la palabra No hay otra, no no no ¿Cómo les va viejo, y todo no había prometido que iba a venir Nachito. y sí, al final no puedo cumplir una de mis promesas esta vez es por fuerza mayor está bien o sea, está todos los días sí, si te jode podés cambiar de día acá todos cambian de día así que no no si ya cambié dijo una vez el tema es que no sé cuándo me voy a enfermar Estoy bien, Nacho. ¿y ¿Tienes algo importante para decir? ¿Hay algún tema, algo que diga? Bueno, esta semana no se puede dejar de hablar de esto. Y en realidad quería llevar el disco de hacía dos veranos. Sí. Que la rompe. Ah, claro. Nos podría haber dado el teléfono y directamente hablábamos con ellos. Ah, sin mirá soy un pelotudo bárbaro. <risa> Enfermo, no pelotudo. ¿Qué te decir? Bueno, pero de última vieron que la imaginación de las personas es como mucho más que puede, mucho más que la realidad. Sí. Así que la gente Digo a la gente que la banda está re contra re mil buena Y, y directamente les va a gustar Bueno, igual ellos tienen un MySpace Donde se pueden escuchar algunas canciones ¿Te acordás la dirección? Eh, no bueno. creo, creo que es <risa> Hacia sí. eh, Dos con número sí. Verano Está bien. Te meten en MySpace.com Y buscan, en el buscador de MySpace Buscan hacía dos veranos sí. y Seguramente no te salta Te metes en el, en el qué sé yo, en MySpace De, de banda con Matila y lo tenés ahí en los, en los fríos de toque Ah, claro Eso lo puedes hacer vos, así le corroborás la dirección Sí, hacelo, Billy Eh, no Así corroboras la dirección No Bueno No, no quiere Se niega, el operador tecnológico se niega No sé qué mierda tiene abierto más ahí estoy buscando más amigos ¿Por qué? Pero vos sabés que... Punto com. Claro, vos sabés que cuando está Nacho hay que abrir altapendeja.com Altapendeja, altapendeja. Com. <ríe> yo yo me imagino que cuando yo no voy también lo abren digamos si sí, en, en honor a vos obviamente en honor a mi claro no, no no no no quise pensar que ustedes tenían interés particulares en mirar altapendeja.com punto no de ninguna manera hacemos por vos de, de ninguna yo. manera pensé eso no, no está muy bien el top ten ¿cómo va top ten ahora es top cien queremos, algo ¿no? así Sí, sí, porque se llenó ¿Por qué elegiste esa banda para que vengan acá a Rosario? ¿Podés decir algo? Dale, ponete media pila, ¿viste? porque es tu programa de música? ¿Qué? Que un programa de música, no sobre tus miserias Ya lo era el año pasado, ahora es el programa de música Es un programa de música en general Es un micro sobre tendencias claro. y ahora, ahora te puedo decir La gente tiende a estar enferma Sí. Claro. En trabajo de campo Cómo les que va, muy bien. No, no, igual, igual te digo si querés, porque la banda, la rompe, está buenísima. La banda de post rock instrumental. Ha hecho para cuando cuando hablas de post rock. Sí, post rock. ¿Qué carajo es post rock? Ah, claro, bueno. Porque es que es que es muy es muy ambiguo el tema, es muy raro, es muy amplio. Y Pero. La cosa que... Yo, yo me imagino que, que la gente cuando escucha post-rock ya sabe, digamos. Entonces, sí. Sabes, es, por, por eh, imaginación? valorando a la gente que en realidad no sirve para mierda. <risa> pero... Pero post-rock es lo que... Todo... Lo que yo por lo menos considero sí. así, tipo... guitarra así Un toque desafinado, disonancia, ritmo trabadito. <risa> Onda, wire, ese mambo. Claro. Eh, qué sé yo, es, es como rock pero limado. ¿eh? A, a claro, veces, claro, claro. Eso sería, digamos... Un rock digamos, deforme, un rock limado. Claro, sí, sí, digamos, si que está escuchando ahora en un cabeza, sí. eh, el post rock es eh, rock rarito <risa> no sé. ¿Qué, qué, qué, claro. ¿Qué manera de confundir a se la destruyen. gente? Todo no? lo que vos conocés como rock, bueno, es... destruirlo en mil pedazos, armarlo de vuelta, pero de extinto, y eso es por rock El que sabe por rock está diciendo, vas sintiendo en su casa, el que claro, no sabe sí. por rock está Dice, diciendo, ¿qué, qué es? Bueno, pero Ni está lo bien, porque te pica la intriga y después agarrás y ¿qué haces? El sábado vas... A zona 79, a Sarmiento 1039 y ves, hacía dos veranos Y después, Nacho, vos vas a poner música, va a estar recuperado para eso? Sí, sí, ese de alias mi doctor dice que no <risa> Pero vamos a ver qué hacemos Bueno Hacemos una pasada de música por teléfono claro va a sonar lindo Sería bueno ¿no? que mande los temas por mail, a la próxima vez que te enferme ¿Que mande qué? Los temas por mail Sí, ¿sabes pasa? Que hay gente como yo que no tiene plata y no tiene internet en su casa ¿Viste? De hecho mi, mi el monitor en el computadora Se rompió Se ve una franjita sola nada más La del medio Bueno ¿Qué? es una lástima ¿Qué? que no tengas internet en tu casa Nacho Porque el culo que acabas de abrir Billy en esta <risa> pendeja Mundo.com Unbelievable, eh, unbelievable. <risa> Yo no sé Yo no sé si, si habrá algún médico Escuchando Pero tengo que declarar que se me achicó En demasiado el pito, que no sé si tiene que ver con la enfermedad. Sí, sí. ¿Por que lo notaste? ¿Qué hiciste? ¿Lo estuviste midiendo? ¿Por qué no lo usás? Al, al, al tacto, lo, te no, lo descubriste. Yo pensé que vos hace dos días que no me mueve la cama. Está bien. Onda, onda uno se da cuenta de esas cosas. Sí, empezaba a notar un montón de detalles que antes no sabía. Claro. Estar dando vueltas en la cama durante dos días, claro. Se te bajó la fiebre, al bajarte la fiebre te bajó los delirios y viste con las cosas como eran en realidad. Como <risa> bueno, eran las cosas en realidad, claro. Bueno, tu claro. preocupación entonces, si una vez que la temperatura vuelva a la normalidad, que tu cuerpo vuelva a la normalidad, eso, ese, ese achicamiento va a seguir. Es chico. <risa> Está bien. Bueno. Bueno, Nacho. Que te eh, pongas bien. Eh, bueno, sé que te aclaro dos cosas. Dale. Eh, ah, bueno, una es que ahora, si digamos, la gente no está enferma como yo, sí. eh, se puede ir al a club de jueves, Ajá. que están por tocar los impedidos en el sótano, y después va a haber una fiesta. Y va a haber esas cosas que ahí viste, en la fiesta sí. Sí, de semana. ¿En sótano entonces Eso... los impedidos? ¿qué, ¿A qué hora? ¿Ahora dentro de un rato? Ahora, ahora, de toque. Ah, buenísimo. Sí. ¿Y qué más, si no? No, de, ah. no sé qué más No, no sé, dijiste dos cosas No, yo te quería aclarar Ah, mejor. está bien Bueno, ¿cuál era esa la una y cuál era la otra? Aclaración la yo me olvidé <risa> Bueno, no o sea importa Estoy soñando cosas muy raras estoy soñando que era un castillo <risa> Que vos eras un castillo <risa> Yo era un castillo Era como el hombre castillo, era cualquiera <risa> ¿Castillo el músico? Eh, siga al baile, siga al baile <risa> claro no era un castillo de piedra Y tenía miedo a moverme porque la gente que estaba dentro Se iba a ciudad sí, Siempre preocupándote por los demás Muy bien sí, Nacho seguro. Si algo hago yo preocuparme por los demás sí. Bueno Nacho Nos vemos el sábado entonces Bueno eh, si, si sigo enfermo Para sí. la semana que viene Hacemos un concurso para que la gente me venga a cocinar a mi casa Bueno. ¿Qué les parece? Me parece perfecto. No creo que te dure hasta el juez que viene, pero bueno, supongamos que dura, listo. Hacemos concurso a ver que alguien te vaya a cocinar a tu casa. Sí, supongamos. ¿Listo? ¿No quieren ir participando? Llame al 411-8204. Sí. ¿Por qué no regalamos entrada para la fiesta de los sábados? No sé. ¿Para qué? No sé, ¿querés regalar entrada? Regalamos. Y dale, a ver si llama a alguien Bueno, listo, hay dos entradas Entonces el primero que llama, el 412-8204 Se las dos entradas para la fiesta del sábado Mirá, viste, yo siempre me a los demás Sí, la y verdad Y hace cinco pesantes en Canuto Perfecto Bueno, Nacho, un Pero abrazo no hay... grande Nos vemos, a ver si me recupero y nos vemos más seguido Sí, señor Adiós eh, ¿Qué va Nada ¿A que te a decir algo? No, nada Que te pongas bien ¿Sabieron ¿No que cuando yo el desde mi casa, Billy sí está dentro del estudio? Sí. Una, una, una, una perla. Una un detalle, idea. para que tengan en cuenta. ¿Qué vamos a escuchar? Pero últimamente no venía sé. estando. ¿Cómo no no tengo ni idea que viene. Y llegué hace un rato, estoy totalmente en mola. Ah, ¿vos llegaste tarde? Sí, llegué tarde. ¿Hoy fue el, el día de Billy? <ríe> Exactamente. Un ah, tema bueno, de Miranda, uno de Julieta Venega, uno de Amaral. <ríe> sí, Billy, ¿vos era Julieta Venega? Fui. No, sí, si es el 7 de junio. Contá Nacho. Uy, boludo, me lo perdí. Tuvo de tuvo de telonera Jana. Ah, malísimo. Esa tengo un parque de vida, de Esa. Esa es. ¿La rompió? La rompió, loco. Hizo mover al público. No, no. ¿Mostró una teta Hana? No, estaba en un. Y Oh. estuvo... Pegarás, no? ¿Sos ¿Sos bueno, ¿Sos pegarás? ¿Sos pegarás? ¿Sos pegarás? Sí, bueno, listo, dale bueno, dale, vamos a escuchar algo, chau, no, chau viejo, <risa> ¿Sos <risa> ¿Sos ¿Sos ¿Sos? ¿Sos y la computadora no responde ahora sí Y Palqui, promoviendo el feedback con sus oyentes. Último anuncio entonces este sábado a, la, a partir de las 12 de la noche, cero horas ahí en Zona 79, Sarmiento 1039 a partir, les digo, desde las 12 de la noche va a estar. En realidad no, es ahora va a estar un poquito más tarde toca hacia dos veranos y después... Pero podés llegar y tomarte unos drinks Podés llegar, claro, va a haber proyecciones a partir de esa hora Y música, eso seguro, van a estar los DJs Va a estar Nachito y va a estar nuestro amigo Stainboy Los dos ahí poniendo música DJ Daddy Stainboy Daddy Stainboy, Daddy Rocks Sí, nuestros amigos poniendo música Subale, marcha para que vengan los motores Subale, marcha para que vengan los motores Daddy Jackie No, no eso no, eso seguro que no va a ser una fiesta rockera sí, con nachito y con steinboy y hacía dos veranos tocando sí. es el plan ideal para este sábado Buah. ¿Sí? no tienen otra cosa que hacer este sábado así que ya saben agarran arman la valijita y se van para no sé qué tiene la valijita una de no ropa. importa ustedes pueden entrar con la valijita sí, o cualquier tipo de sustancia lo es que ustedes una quieran muda de ropa no sé quién es una de ropa, pero no nos importa Nos vamos entonces. Hasta el lunes nos encontramos con los que sea que vayan el sábado en la fiesta Saluden, de. Saluden, no, viste, parte... usted, la y te pregunten, te Eh, vos lo viste. O oh, va ¿Y El que te cruzaba eh, ¿cuál vos es Vile? ¿Cuál es Vile? Claro, es. Porque si no, no tiene Hasta nada. que lo encuentran a Billy. O a Parodi. Sí. Bueno, no, cualquiera de El disco de la semana se llama I Invent Disco, es de nuestro amigo Calvin Harris. Hoy vamos a escuchar The Girls, las chicas. Hasta el lunes esto fue Cinco llamando. minutos más y te lo que va mal tema yo. Sí. ¿no? white girls i like them asian girls i like them mixed-race girls i like them spanish girls i like them italian girls i like the french girls and i like scandinavian girls i like them tall girls i like them short girls i like them brown hair girls i like them blonde hair girls i like them big girls i like them skinny girls i like them carrying a little bitty weight girls We'll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 Les da el besito de las buenas noches. Radio Universidad 103